Primera Samuel capítulo catorce, versículo primero Aconteció un día que j o n a t á n hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaabá, debajo de un granado que hay en Migrón, Y la gente que estaba con él era como seiscientos hombres. Y Ahías, hijo de a i t o b hermano de i c a b o d hijo de f i n e s hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el e f o d Y no sabía el pueblo que j o n a t á n se、si、hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde j o n a t á n procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, Había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado, y uno se llamaba Boses y el otro c e n e Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur hacia Gaba. Dijo pues Jonathán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces j o n a t á n Vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si no dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar Y no subiremos a ellos. m á s si nos dejaren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a j o n a t á n y a su paje de armas y dijeron, Subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces j o n a t á n dijo a su paje de armas, Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió j o n a t á n trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de j o n a t á n Su paje de armas que iba atrás él los mataba. Y fue esta la primera matanza que hicieron j o n a t á n y su paje de armas, como veinte hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba j o n a t á n y su paje de armas. Y dijo Saúl a Ahías: Trae el arca de Dios. Porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas, que estaban con Saúl y con j o n a t á n Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de e f r a í n oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet Aben. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque, Donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero j o n a t á n no había oído cuándo su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió j o n a t á n Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Michmas hasta Ahalom, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron s en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: El pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: Vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: Esparcíos por el pueblo, y decidle que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y desgolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca, aquella noche, Y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, Descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, Haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, Acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, Venid acá, todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en j o n a t á n mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: Vosotros estaréis a un lado, y yo y j o n a t á n mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: Haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: Da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre j o n a t á n y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: Echad suertes entre mí y j o n a t á n mi hijo. Natán, mi hijo Y la suerte cayó sobre j o n a t á n Entonces Saúl dijo a j o n a t á n Declárame lo que has hecho. Y j o n a t á n se lo declaró y dijo: Ciertamente, gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: Así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, j o n a t á n Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de morir j o n a t á n el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de hacer caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a j o n a t á n Y s a ú l dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a a m a l e k y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron j o n a t á n Isuí y Malquisua. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque s i s padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y todo el que Saúl veía que era hombre f o r z a d o y apto para combatir, lo juntaba consigo.